Segunda Samuel capítulo 8 Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg-Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió dos cordeles para hacerlos morir. Y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo, derrotó David a a d a d e s e r hijo de Rehob, rey de Soba, al ir éste a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos mil setecientos hombres de a caballo, Y veinte mil hombres de a pie. Y d e s h e j a r r e todo David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para cien、sí、carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad Ezer, rey de Soba. Y David hirió a los sirios a veintidós mil hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que f u e Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad e s e r y los llevó a j e r u s a l é n Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad e s e r tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de a m a d que David había derrotado a todo el ejército de Hadad e s e r envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad e s e r y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad e s e r Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, Los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. De los sirios, de los moabitas, de los a m o n i t a s de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad e s e r hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, Destrozó a dieciocho mil edomitas en el valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvi, era general de su ejército. Y j o s a f a t hijo de a i l u d era cronista. Sadoc, hijo de a i t o b o y a i m e l e c h i j o de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los ereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes.